Sabemos que en un colegio grande como Juancito Pinto hay mucha hay mucho trabajo para poder hacer control. Los más pequeñitos a veces sufren las consecuencias del atropello de bueno, de los más grandecitos. Por eso estamos hemos optado este año juntamente con todos los dirigentes vecinales hacer este año este tipo de obras empezar. Estamos haciendo seis este año. Al otro año haremos otros cuatro, cinco, seis, así vamos a ir separando. No podemos hacer nosotros eh, de un solo saque, también no alcanza la plata, hermanos. Ustedes saben que a veces eh, cuesta, pero del, de lo que sí debemos estar seguros, esta zona nunca la hemos dejado sin obra. Siempre hemos estado una cosa, otra cosa estamos haciendo. Quiero decirles a los papás, mamás de Juancito Pinto De que sus niños eh, en estos ambientes van a estar mejor pedagógicamente Nuestros profesores van a estar mejor Un poquito de trabajo para nuestros directores, sí, hay que reconocer No es lo trabajar, controlar en un solo lugar Que trasladarse cuatro cuadras, exactamente, ¿no? Y hasta ya lo he contado cuántas cuadras es Así que ya no me lo pueden echar, la verdad. Son cuatro cuadras exactamente hasta acá. Pero era, era una necesidad, porque al lado de un centro de salud, un nivel inicial acompaña hasta la salud. Cualquier percance que tenga, un pequeño dolor de cabeza, el niño puede entrar ahí al lado.